Jackson 5 de 1980 es una tremenda canción, pero cuando realmente brilla es cuando Michael Jackson le pone esa cosa que él tenía. e l a n i m o a d o Michael Jackson y sus hermanos con esto que se llama Can You Feel It? Puedes sentirlo, sí. Ya estamos aquí. 8 de las 7 en Canarias. Buenas tardes, queridos. Y por supuesto, a todos vosotros y un montón de buena música que te he seleccionado para hoy. Como todas las tardes, es nuestra herramienta para hacer que te sientas bien, a tope, en forma, súper feliz. Bueno, y. Hoy queremos tratar de temas tecnológicos, porque estamos rodeados de tecnología por todas partes y yo a veces miro y solo veo lucecitas de colores. Así que hoy queremos que nos cuentes esa vez en que la tecnología te ganó la partida y te colgaron la etiqueta de Tecnolerdo o Cromañón. 606-712-658. 606-712-658. Hoy con los amigos de a n a r c y System tenemos unos auriculares inalámbricos muy tecnológicos. ¡Uh! Buenas tardes niños y niñas, esto es Play Kiss con Ricky García. Hacer chas con tecnología digital, sí, porque lo hacemos con los dedos. Esto y hurgarnos la nariz, porque para el resto, o hay un aparatito o una aplicación que lo hace por nosotros, incluso mejor que nosotros. Y sí, queridos, para eso también hay un aparatito. El problema es que a menudo la tecnología nos sobrepasa. Cuando no se carga correctamente, se desinstala, no se actualiza, no reconoce el dispositivo, no encuentra la wifi. ¡Total! Nos ponemos nerviosos, nos pican los p í x e l e s y se nos hinchan los bytes. No, a ti no, a ti no, ya lo sabemos. Pero a tu vecino seguro que le pasa. Así que hoy queremos que nos cuentes esa vez en que la tecnología te ganó la partida y te colgaron la etiqueta de tecnolerdo. Como a mí, por ejemplo, ¿eh? Que quede claro. ¿Configuraste la lavadora con el móvil y se encendió la calefacción? ¿Ibas para Burgos, la liaste con el GPS y acabaste en Cuernocabra del Río? Cuéntanoslo en el 606-712-658. 606-712-658. Y en nuestras redes sociales, búscanos como playkiss-es. Ahí estamos, esperándote. Y a punto, aquí empaquetadito, para mandarte unos auriculares inalámbricos con Energy System que te van a encantar. Hello. ¿Estás en Playkiss? Con Ricky García. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel a God. But you broke me, now I can't feel anything When I love Lazarus. Enrique García. Bueno, pues hoy hemos invitado a pasar la tarde con nosotros a Prince. A out,、oh. y es que tal día como hoy, pero en 2016 nos dejaba Prince Roger Nelson, figura indiscutible del pop y renovador de la música negra en los años 80, gracias a discos como p u l e Rain y Sing All the Times. <risa> 57 años por una sobredosis accidental causada por el consumo de fentanilo, que es un opiáceo entre 30 y 50 veces más potente que la heroína. En vida vendió más de 150 millones de discos en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó siete premios de Grammy, un American Music Owl, un Globo de Oro y un premio Oscar por la banda sonora de la película Purple Rain. Además, compuso grandes canciones como la que suena, Nothing Compares to You, que versionó Sin It O'Connor. Prince está considerado como el segundo artista más grande de la historia del pop solo por detrás de Michael Jackson. En Play k e y s hoy queremos recordarlo con su obra maestra, la que suena y que te hipnotiza. Se llama. Purple Rain. I never meant to call you in your f u n r o w I never meant to call you in your pain I don't wanna walk in my life till y o u like that you f r i e n d Como pocas que hacen que viviremos todos en la misma frecuencia. Y Ahí también interviene la magia de la radio. Por supuesto que sí. Todas las tardes, aquí en Kiss FM. La mejor música del mundo. Grande Prince. Las cinco y media, una menos en Canarias. Esto es Kiss.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 オリジナルの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 ゲニョス、シン・サ・ベ・デ・シュ・マ・ギたー、コ・デ・ビ・ダ・シン・ペ・デ・ド、 イランの人は皆さんにとっては、あなたた FM 20 años con la mejor música Esto es las cinco en Canarias, ¿qué tal estáis, queridos amigos? Bien, si os acabáis de incorporar, que sepáis que lo que queremos saber hoy es que nos cuentes aquella vez en que la tecnología te ganó la partida. Vamos, que te dijeron no, te, no toques, para q u é toques, no, no toques. Eso me lo dice mucho a mí. ¿eh? Hola, me llamo Susana, l l a m o de Girona. Hola, Susana. Lo que me ocurrió fue que tenía el móvil en el, en el bolso ¿Sí? y de repente todos los iconos me desaparecieron de la pantalla, me volví loca. Dije, ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo ha podido desaparecer? Rápidamente me fui a un pakistaní y todavía se está riendo. Me miraba, me miraba con el aurorax cerrado, como son ellos. Simplemente en dos instantes, un chico de 25 años tocó una tecla, puso todos los iconos otra vez y aún. Un... Estoy pasando vergüenza. a m o r c h e n o s o Buenas tardes, chicos. Paco de Jaén. Hola, Paco. Pues mi primera superación de la tecnología que me superó fue cuando mi padre una vez compró una televisión nueva, que la compró y ¿Sí? aquello, para poner los canales en orden, ahora con tantísimos canales, pues aquello era imposible. Vamos, que yo llegamos al punto de que en, un, en una hoja en papelito apuntaba ¿Sí? los canales por Oye, orden,、claro. eh, tal cadena, tal número, <risa> y el otro, así. Porque ya después, al cabo del tiempo, nos dimos cuenta que era muy simple, pero bueno, lo pasamos canuta al principio.、P h o la soy en c a r n a de barcelona h o la carna y pues, siempre me pasa cuando tengo que hacer la declaración de renta hay mucho lío mucho paso e l cuando lo tengo que hacer por internet es muy rápido todo lo que tú quieras pero luego p o n esta clave p o n la otra p o n esta clave p o n la otra Y al final dices esto no, esto no. Y me pido ahora para que me la hagan ¿eh? en, la, en la agencia tributaria. Hola, buenas tardes. Soy José Carlos de Valencia. Hola, José Carlos. Os cuento, yo me vi superado por la tecnología el día、sí. que me puse a jugar a la Play ¿Sí? 4 con mi hijo. Oh, oh. Porque hasta entonces no había cogido ninguna Play tampoco. Le he de decir. Vamos, me faltan dedos para ese mando. No sé cómo se maneja. Yo me quedé en el Pac-Man, en el Space i n v a d e r Tetris. Y dos botones y se acabó. Pues sí. Para mí no está hecha. Ya os lo digo yo que no. Pues yo antes que tú, Yo ¿eh? me quedé en la Donkey Kong, así que imagínate. 606-712-658. Cuéntanos la tuya. En juego, unos auriculares inalámbricos que son muy telonógicos, sí, pero que los vas a usar de maravilla. Tenemos tiempo hasta las ocho, las siete en Canarias. Buenas tardes. Esto es The Kiss. Todas las tardes, The Kiss. h、oh, e y w e r e dancing t o the music vibe And the boys, just the girls with the curls in their hair While the shots and men are just s i t w a y over there And the songs, they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is the life And you wake up in the morning and your head b e t r a s the stars Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight And you're singing the song, singing this is the life And you wake up in the morning and your head betwixt the sides Where you gonna go, where you gonna go? Oh, where you gonna sleep tonight? where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four And you're waiting outside, Jim's front door But、like、nobody's in, and nobody's home till four Talkin' about rubber, rager, and a s m a r l e crew And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight And you singin' the song, thinkin' this is the life a n you wake up in the morning, and y o u head fits with the stars Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight And you singin' the song, thinkin' this is the life a n you wake up in the morning, and y o u head fits with the stars where you gonna go? where you gonna go?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 Life is life. 12 minutos y las 6 de la tarde serán las 5 en Canarias. Señoras y señores, con ustedes, Ricky García. El mismo, hasta las 8 y en directo aquí en Kiss. Bueno, hoy queremos saber cuándo te ha superado la tecnología. ¿eh? Si nos lo cuentas en el 606-712658 o nos buscas en las redes sociales, estamos como PlayKiss-es. ¿vale? Incapaz de configurar tu Smart TV, acabaste viendo la serie en casa de la vecina.、Hello. Compraste un reproductor de MP3 y ni se reproduce ni se multiplica. Hoy con los amigos de Energy System, unos auriculares inalámbricos s u p e r tecnológicos. Te espero. Esto es Ricky. Con Ricky García. Es el Kiss 90's Weekend. Las mejores canciones de los 90 todas juntas en un solo fin de semana. 42 horas sin parar. Sábado 23 y domingo 24 de abril. Kiss 90's Weekend. Esto es Kiss.